Escuchas Dance Session. A los platos, Rubén Cima. Hola, ¿cómo estáis? Te damos la bienvenida al fin de semana, aquí como siempre, entre las 11 y las 12 de la noche en Radio Sedna, DEN SESION. Contigo hasta las 12 de la noche, como hacemos todas las semanas, Rubén Cima. Por delante tenemos un montón de temas DENS, como siempre, mezclados en Sesión, aquí en Radio Sedna. デンスセションデンスセションデンスセションアアアアアロスプラトス Rubencima アアアロスプラトス Rubencima Para ti, mezclándote a la mejor música dance, eso sí, damos un cambio un poco radical y nos quedamos con este temita un poco más tranquilo de la mano de Al Ben, Run to Me. i と o I'm o n n a i o o h e w a s t a l Todas las semanas. Nos vemos en 7 días aquí entre las 11 y las 12 de la noche. Eso sí, te recuerdo que tienes un grupo en Facebook. Si nos buscas por Den Session, ahí de las te unes y escuchas los últimos programas. Nada más. Como siempre, te espero aquí en 7 días a las 11 de la noche. Abrazos a todos de Rubén Cima. Chao. Los viernes de 11 a 12 de la noche, Dance Session. Con el DJ Rubén Cima en cabina te tendrás la oportunidad de escuchar una auténtica sesión con la Dance Music más actual y los mejores temas de música Remember. Recuerda, recre, -re -re recre, recre, c r e c recuerda, los viernes de 11 a 12 de la noche, Dance Session. シオンス